corto para poder bueno darles también esa alegría esta juventud que nos ha representado muy bien que ha puesto la cara por Santa Cruz y por Montero y, y esta es la oportunidad no para poder un poquito más animarles para que vayan para que sigan adelante porque en los próximos en el próximo mes de diciembre se viene un campeonato sudamericano en Perú Arequipa, entonces eh, los medalleros de oro van a ser convocados. Entonces, qué mejor que este gama de jóvenes de Montero que vayan a representar ahora a Bolivia, ya no a Santa Cruz. Como montereños, como autoridades de turno, nos sentimos orgullosos de ellos. Y nos vemos satisfechos de haber aportado con todo el material, con todas las actividades que hemos hecho hasta ahora. Yo quisiera decirle un 60-70% es el aporte del gobierno municipal, un 30 o el 40% es del gobierno nacional. Entonces eh, creo que con este joven así formando vamos a tener muchísimos más deportistas que pongan la cara por Montero y por norte de Santa Cruz.